Este programa es friki grosero, seguramente no se de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Maldita la hora en la que decidimos coger esta profesión, la de payaso. Somos los bufones del siglo 21 y cada semana intentamos entretener a cada uno de vosotros, reyes de vuestras propias vidas. Difícil trabajo, aunque nosotros estamos aquí por vocación, todo hay que decirlo. Difícil trabajo el de poner una sonrisa a la cara de los demás cuando somos incapaces de dibujar a nuestra. Porque, porque aunque muchos no nos conocéis, mejor así, que no somos muy agradecidos físicamente. Y si lo fuésemos seguro que estaríamos por ahí fuera luciendo palmito y no metidos de esta radio. Para vosotros somos unas meras voces que surcan el amplio mar de la onda herciana, pero detrás de todo nos escondemos personas más o menos corrientes, con su grandeza y defectos, con su vida y sus problemas, con nuestros días buenos, días malos y días muchísimo peores. Estos últimos con su extraña manía de, de encadenarse unos con otros. problema de toda índole, algunos que hasta algunos que hasta nos arrebatan la sonrisa, la gana de sonreír y la capacidad de hacer sonreír a los demás. Pero como dijo Freddie Mercury, so must go on. El espectáculo debe continuar, incluso si estamos destrozados por dentro, si no podemos con el peso de nuestra alma. Nosotros, como buenos caricatos, seguimos el mandato a pie juntillas y abrimos la puerta de la guarida del androide un viernes más. Porque el espectáculo debe continuar, y por muy malos comediantes que seamos, peor es el destino que su con sus bromas pesadas que no tienen ni puta gracia. Y eso es lo que somos, señores, payasos de este circo que se llama la guarida del Androide. Bueno, payaso y entre otras cosas más, porque esto es un circo... un espectáculo, señores y señores. Y no sabemos si el más grande del mundo, pero sí lo que podemos adentrar es que es el más raro o el más retorcido. Y nuestro circo que es la Guardia del Androide abre sus puertas para la función de las 8 de la tarde de hoy viernes 14 de junio de 2013. Ya lo he dicho, 8 y, de la, 8 y 4 minutitos de la tarde Estaremos aquí hasta las 9 de la noche ¿Y quién forma parte del circo? Pues tenemos aquí a nuestra malabarista con cuchillos Sí Sí, que es Somito. que la, la afición de los cuchillos le le mola Luego tenemos eh, a nuestro domador de, de gamusinos o de qué? ¿Qué es lo que estás domando ahora mismo? ¿Qué fiera salvaje está domando? Mosca. A, mosca no. La está entrando que ha conseguido hacer que con ella que me traiga las zapatillas. <risa> bien. Hombre, yo sé de buena tinta que Ángel consiguió domar Chotacabra. <risa> sí, en sus tiempos de de Apeloscarpia, esa investigación es profunda de Chotacabra, esa relación con acabó no acabó bien, ¿no? No, no, no, mejor olvidarlo. Sí, no en tu en tu vida personal no quiere no quiere ahondar. No. Vale. Respetamos el derecho a la a la intimidad. Nos falta un mago, ese que dice te echo un polvo desaparezco, que mira si es bueno que no está por aquí, o sea, no se le ve, que es muggle. Bueno, no tardará mucho en llegar, El pobre está está currando. Este este en vez de Abracadabra Black, Abracadabra eh teta. Sí, sí. Abra abra cadabra tápate guarrano, vale. como diría el eulogio en el vídeo de la bata manta. Eso mismo. Luego detrás de los de los, a los controles técnicos O sea, detrás del cristal Al otro lado los controles técnicos Tenemos a, al forzudo Que no puede faltar ningún, eh, ningún forzudo En ningún circo Pero este no lo ha hecho Levantando pesas Sino dando collejas Pues sabes que hecho yo De menos el este De las collejas Sí esta, Yo creo que esta tarde Se huelen esta, Se palpan en el ambiente no sé si palpan es que Nos falta José Si nos falta José porque... Nos falta dice Dice que se va a pasar Algún día O... A ver, mientras el día, con Dios con todas las sí. que lleva a acumular pobretico, ¿no? Sí, sí, mientras no se pase como la última visita que, que me hizo, que mejor no mejor no hago comentario aquí en micrófono, pero ahora ahora intempestiva bastante intempestiva y en condiciones un poquito sospechosas. Es decir, condiciones normales. <risa> sí, sí, en José sí. Así que un saludete para nuestro José. Y lo dicho, yo, el payaso sin gracia, soy Trulo. Así que empezamos una semana más en la Guardia de android recordad que esto es Radio Cuyar, el 107.8 de la FM, que tenemos la línea abierta, eh, podéis llamarnos, podéis comunicaros con nosotros en el 958 73 25 22 podéis contarnos lo que queráis, pero os lo he dicho, no, si, yo sigo sin ver ningún motivo bueno para que alguien malgaste una llamada telefónica con nosotros. Imaginaros que detienen a alguien te hacen con en las películas americanas, y dice, tiene derecho a una llamada, y llega y en vez de llamar a su abogado no llaman a nosotros. Oye, mira, dedícale una colleja a Guardia Civil que me acaba de detener, ¿eh? Sería curioso, sería bastante, bastante curioso Así que, hoy, que te, hoy tenemos un montón de cosas que comentar Así que vamos a ver si pasamos rápido las noticias Y, y empezamos con esto Y hoy tenemos un montón de noticias sobre todo de corte cinematográfico Porque, bueno, este verano se nos presenta un verano bastante fuerte conforme a, a, a cine Bueno, ya han quedado las primeras bombas como Superman De la cual hablan bastante, bastante bien Las críticas están hablando muy bien de Superman Hombre, dicen que no llega a ser el caballero oscuro Pero que es una película bastante digna Que falla a veces, que se pone un poco grandilocuente Pero, pero bueno, eso hablan bien También hablan maravillas de la nueva Star Trek, que se ha estrenado en Estados Unidos. Mm, aquí en no... la oscuridad, ¿no? En la oscuridad, sí, aquí todavía no ha caído, ¿no? En España. No, pero a mí me gusta el malo. Día de por sí el malo ¿Quién es un acierto. ¿Sello? ¿Así? ¿Ah, sí, sí, es Sello de la serie de Sello. Sí. Los actor este. Bien, hombre, yo tengo que decir que nunca soy fanático de Star Trek y a mí eh, la, la película la primera de Abrams me pareció brutal, o sea, muy muy muy buena yo lo que veo cada vez más cerca es el hermanamiento del universo Star Wars y del universo Star Trek Hombre, si total, el, mismo peli, el mismo director es eh. sí, eso eso hace mucho pues también se ha dejado caer After Earth la película de Will and Me que se pre presentaba bastante bien y luego al final dicen que nada, que es un poco bueno, y, lo, y lo, criticada lo, lo, porque dicen que se, que, que es propaganda de la cienciología, o sea hay una montada una típica peli de esa se llama la mano, como se llama, Pou. Sí, Eme Naisha y la Ese hombre está, ese hombre va gafa, o sea, peli que hace truñaco que le sale. Yo creo que desde desde el bosque, bueno, ya de la joven del agua. ¿De, desde el bosque, ¿qué dices? Pero si son es horroroso, desde la primera. De cierto no, sentido. Ese to sentido tiene en pase, el protegido. No, pues esa es la única buena. Y el protegido también nos pilló así de con la novedad y nos sorprendió, pero después de eso Hombre, yo creo que... No sé si era peor que que la película anterior, la de Avatar, o sea, la... La de la leyenda de Anne. Ah, A, sí, el, sí. Último, el último Airbender. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, es que, es que la serie... Como la serie eh, Avatar, pero como salió la película de Cameron, no podían ponerle Avatar, pues era lo del último, la, de las Airbenders. Dicen que es mala de cojones. O sea, María no, Rosa, no ¿tienes me... que polear algo? Al final sí, casa. <risa> el Barco. ¿No es esa donde Pikachu salva a Piccolo porque tienen que juntar las bolas de dragón? ¿Tienen que juntarlo las dos para salvar el mundo Digimon? Sí. sí Con la ayuda de Spiderman, me parece que era esa, ¿no? Bueno, pues eso. Eh, películas bombazos que nos quedan... ¿O, no? ¿O Biblion se ha ya? ¿También la de Tom Cruise? Sí, sí, sí se, sí, se, se sí, ha estrenado. Ya... ¿Vale, es... Dicen que es también un truñaco de proporciones épicas. Épicas, ¿no? Vale. Pues tendremos que esperar porque lo todavía quedan cosas guapas para este verano. Por ejemplo, Pacific Rim. El tráiler... O sea, cada, cada tráiler que se publica a mí ya me tienen más, pero loquísimo. Pero lo, loco, loco, loco. Eh, que sepáis que ya ha salido la versión pirata de la... ¿Sabéis la, la compañía esta que se dedica a hacer copias descaradas de, de éxitos? Pues ya han sacado una que se llama Atlantic Rim. En vez de Pacific se la han pasado al Atlántico. Bien, bien. Oye, y el tráiler... Pinta a ser mejor de la, de la mierda que hace esta gente, como tipo Transmorpher y Alien vs. Hunter y cosas así. Oye, en serio, no sé si es la misma gente, pero yo vi el trailer, de, solo era el trailer, hecho por unos chinos, de Iron Man 3. <risa> no, si son chinos no esta gente. Dios mío, eso era impresionante. Yo de atmósfera he visto un cacho en la tele ¿Ah sí? ¿Te ha atrevido? ¿Y, ¿Y qué puedes decir de eso? ¡Puta mierda! <risas> evidentemente Bueno, pues eso, quedaban unas cuantas películas interesantes para, para el verano que ahora mismo no recuerdo porque tengo un jaleo un cacao aquí y no, y no me lo llevo apuntado evidentemente aquí vamos sin guión a, a pecho descubierto y es que, bueno, de las que están por venir eh, ya tenemos el tráiler de el, el Hobbit 2 la desolación de Smaug Smaug Y que se estrena en diciembre No me acuerdo el día porque no lo, no lo he apuntado por aquí También tenemos sí, Yo di, tengo una cosa di, vamos di. A ver. Si El Señor de los Anillos son tres libros tochos Es decir, tres sí. libros tochos Y sacaron tres películas de Hobbit que una mierda el libro ¿Cómo coño va a sacar este tío tres películas? Pues porque precisamente en el Señor de Arnello Se obviaban bastantes cosas Y de y del Hobbit están tirando también hacer trampa y tiran del, del Silmarillion Y de todas las anotaciones que había y tal Están creando como otros cuentos O sea, están enriqueciendo el universo del Hobbit Que eran pues anotaciones que Tolkien había dejado Vamos, relleno Aquí Frodo se come la uña del pie Sí <risa> así. Algo así, supongo Y bueno, otro tráiler que también ha salido y es el de 300, eh, el renacer de un imperio, ¿no? ¿El Renacer o como la van a traducir. Resonance of Empire, o sea, el, el alzamiento de un imperio. Eh, ¿qué decir de esta secuela que llevamos ya tiempo hablando de secuela, ella? Eh, bueno, es precuela de 300 porque está basada en el segundo cómic de 300 que Gerges, que al fin y al cabo pues eso, es una es una precuela en toda regla. Y oye, Pintaza, a pesar de que no es de Zack Snyder Pero tiene una pintaza de, de la leche Hombre, 300 Estuvo muy bien Sí, a mí a mí me gustó Bastante a mí Bueno, yo es que, yo con Zack Snyder soy Soy poco, par... o sea Soy muy, muy parcial O sea, yo no puedo ser imparcial y decir no, tal A mí ese tío me tiene ganado A mí con 300 me, me gustó Watchmen me enamoró Sucker Punch se la pusieron a caer de un burro, pero a mí me encantó. Yo sabía, yo tenía claro lo que iba a ver en Sucker Punch y no me defraudó para, para nada. No esperé buscar mm, filosofía profunda ni, ni una historia. En Sucker Punch iba de lo que iba. Hostia, como para Sí. Y chicas y chicas con poquita ropa haciendo el sueño húmedo de cualquier friki, otaku, gamer, barra lo que sea. Era lo que era. Pues bueno, hablando de adaptaciones de adaptaciones Tomb Raider. Tenemos noticia ya del, de la adaptación de la nueva película. El reboot. Se va a reiniciar la franquicia cinematográfica después de solamente dos películas. La primera... Estaba sobrándome dos. <ríe> sí, se te va a decir, la primera era mala y la segunda peor, así que... Lo único que se salvaba... lo que se salvaba. El físico de, la, de Angelina Jolie, porque la, la interpretación No. Vale, pero Y bueno, la banda sonora La banda sonora sí, era buena Sí, sí, el Elevation de U2 Udo... Sí, ahí con Temilla de Echemicarbrother por medio O sea, eso estaba bien O sea, sí, al menos sí. tenía buena música Y lo que viene siendo la otra Y ya está Sí, mismamente La otra no, las dos, la izquierda y la derecha Exacto <risa> No vamos a discriminar, o sea, había dos <risa> Esto, María Rosa, tú estás viendo El carisma, mati el matiz machista Que está cogiendo este programa Sí, pero bueno. Ver, es porque estoy... sabe que llevamos razón, sí, sí, sabe, bueno. sabe, que llevamos razón. En realidad estoy renumerando las características del arte paleocristiano, pero voy. Bueno. <risa> ¿Qué está haciendo ah, qué? Preparándose la selectividad. Pau, epau, bueno, lo que sea. Ahí está tú cuando te pongan esa mente el diga el, el, el, el, porque es la Pau, dice, bueno, aquí la Pau está donde se le limpia las caquitas estas con ojos. Está donde dónde le salen, ¿qué parte del examen hay que ponerla? De hecho, Eh, como nuevo enciendo los ordenadores prácticamente me engancho al Pow otra vez. Entre tema y tema. Bien. Entre tema y tema. Entre tema y tema y ¿Qué tal el último monstruo o no? O... Del Pow está ahí la cosa. Me carga yo la mierdecilla entre tema y tema se echaba un unso de pero sí. Sí. Claro. Pues bueno, el caso es que Martin Oxon, que la tía fue guionist guionista y productora ejecutiva de la serie de Buffy Cazavampiros, Vampiro <risa> Oye, Sí, tú ríete del creador de la serie, el director, y mira a lo que ha hecho con los increíbles, digo, con los increíbles con, lo, con los Vengadores. Tú ríete de Buffy. Mira, perdona que te diga, pero Buffy... Empezó mal. Uy, la, y terminó la, peor. No, no, no, las primeras temporadas de Buffy son malas. Las primeras y segundas temporadas son regulares, pero luego se pone bastante bien. Una serie que maduró bastante bien. Pues Porque bueno. No llegué. Claro, has visto la primera, ¿no? Que es un truñaco, pero de proporciones gigantescas. Épica, épica, épica. Vale, pues créeme que luego la serie es muy buena. Créeme que es verdad. por pues el caso que la, la guionista y productora ejecutiva es, va a ser la, la escogida como como guionista para la peli de Tomb Raider. No se tiene nada más, o sea, no se tiene todavía director ni nada. Lo que pasa que ya se han descartado algunos guionistas que tenían un, un guión, un intento de guión. Eh, se sabe que va a ser un reinicio al estilo del juego, no va a ser la misma historia del juego del, del nuevo Tomb Raider. Error. A mi modo de ver. Pero dice que se va a mantener el tono oscuro y violento y el hecho de que Lara sea sea bastante joven. O sea, mm -hmm. eso va a ser el punto en común. Hombre, yo te digo, la historia del juego para una vez que un Tomb Raider en juego tiene historia, vale. Y algo medio bien llevado. Pues yo que se podían haberlo encarado por ahí. Vale, pues eso es lo que al fin y al cabo eh, va a ser la película de, de Tomb Raider Eh... Película de World of Warcraft Novedades No joder Sí No puede ser Sí Yo salí o reparto de los orcos o El productor ha dicho Vamos a rodar la película en el primer trimestre de 2014 <risa> Ya han dicho cuándo van a empezar a rodarla Y quieren estrenarla en verano de 2015 Junto a Los Vengadores 2 y la nueva Star Wars Madre mía esa es la idea ¿de las tres cuál se va a pegar de los tíos? <ríe> no sé, oye es cine, se podía ver se pueden ir a ver tres películas, bueno, aunque de aquí a dos años no te digo yo a cuánto está el precio el cine yo creo que Blizzard nada más que con aunque así con, con todo lo que ha perdido de, de gente tiene tiene bastantes bastantes audiencias aseguradas eso está claro lo que no nos convence mucho el director que es Duncan Jones ...que el tío ha hecho... Eh, ...Código Fuente... ...ha sido de las películas... ...la del... ...sí, yo, Código Fuente a mí me dejó un poco... ...con eso, es decir... ...no sé si lo que he visto una, es una gran peli... ...o una puta mierda, o sea, a mí me dejó un poco descolocado... ...sí, sí, sí... sí. ...tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y... ...difícil de atragar, ¿eh? ...sí, es un poco... si sí, la película se empalaga, se empalaga, se empalaga... ...luego se acaba saboreando... Conforme va desarrollándose eso, pero, pero se empalaga un sí, poquito Sí, pero es de esas típicas películas que dice Vale, la he visto una vez no me vuelva a pillar Sí, una de esas Pues bueno, es el director que va a hacer la peli de, de World of Warcraft Evidentemente se sigue sin saber de qué va la cosa Lo que dicen es que la productora quiere contar con Johnny Depp <risa> Eso es un nerf marica seguro no, con lo que le gusta maquillarse eso va a ser un orcaco, pero un orcaco del 15. <risas> o sea, si la gracia, la gracia de Johnny Depp es que normalmente no parece Johnny Depp, que es de reconocible. Solo hay que ver el tráiler del Janero solitario. Ese, ese papel de, de indio de la Pues bueno, más peliculada. Hablando como he dicho los Vengadores 2, mmm, es de, es por todos conocidos que Robert Downey Jr. ha acabado el contrato con Marvel. Que no está muy por la labor de, de seguir encarnando a Iron Man. Y Josh Weddon, como lo hemos nombrado, ha, ha soltado un... O follamos todos, tiramos la puta al río. Y dice que si no es con Donnie Jr., no graba Los Vengadores 2. O sea, ¿qué tiene que hacer con Donnie junior sí o sí? Vamos a ver... Vamos a ver... Yo esto no lo entiendo de la Marvel. Se saca tres Iron Man, ¿no? Sí. Y unos Vengadores... Pues chacho, o haces o no planea Los Vengadores 2 si se te va el Iron Man, que al fin y al cabo es el personaje más carismático de todos los que tiene, ya no por el personaje, por el superhéroe, sino por el actor. Sí. Porque es que cualquier otro actor en el traje de Ojalata no, no hay no pegas, o allá sea, tenemos Porque es que este era un millonario borracho en la vida real, sí. le sale natural. Claro sí, es un calavera. Pero el problema que tenemos, si sí, el problema no es otro, que con Los Vengadores Donny Jr cobró 50 kilos de dólares, 50 milloncetes, más porcentaje de taquilla. O sea, que sí, mucho carisma, pero le salió por un ojo, por un cojón de pato, hablando claramente. Yo el día que no ganó eso, ¿eh? <ríe> no, no, yo yo ni semana, eh, yo a semanas que no llego. Así que la, ahora están negociando que sí, que al final cederá, pero que están viendo a ver si la cosa si la cosa se mantiene, o sea, si puede rebajarla o como dicen, o al menos que no suba porque ahora como dice eh, el señor Downey Jr el que tiene la sartén por el mango. Así que ahí está la cosa. Eh, seguimos con adaptaciones de de, videoju de videojuego. Ubisoft ya tenía ya está tiene pendiente la película de, que habíamos dicho Assassin's Creed con Michael Fassbender y también está desarrollando cuál era la la otra que habían Ah, Splinter Cell. Habíamos comentado que Splinter Cell también estaban desarrollando una adaptación cinematográfica. Pues Aprovechando estos días de l 3 Ubisoft dice, bueno, pues, si, si hacemos dos adaptaciones ¿Por qué no hacer cinco? Ya ha puesto Y se han puesto a hacer adaptaciones Bueno, a, dicen que han puesto adaptaciones De la de, de Watch Dogs El juegazo que se nos avecina este año Que yo cada vez, tra cada trailer que veo Cada gameplay, se me hace más el culo pesicola cl Hablando claramente Entonces está planeando hacer Una peli de Watch, de Watch Dogs De Far Cry o la que hizo la que hizo Uweball Uwe que yo creo que ahí Ubisoft no se lo tomó en serio y o no sabía a quién le estaba cediendo los derechos del videojuego hicieron un truñaco que yo creo que se lo he visto los primeros 5 minutos y dije, "No no voy a seguir por si acaso." Y bueno, y una peli de los Rabbids. Ya saben, los conejitos. ¿Qué? Además la peli de los Rabbids va a ser rollo los pituf, o sea, de los Pitufos, sea, acción real con los, con los conejos hechos por ordenador. Vamos, hombre, no jodas. Oye, puede ser que eran muy simpáticas, o sea, al estilo de los Minions de Gru... Y cositas así, o sea, me lo imagino... Bueno, pues entonces me han salido mal las cuentas, no son cinco, son seis pelis... Porque... El señor Michael Bay... Señor Explosiones Bay... <risa> que ahora mismo se encuentra grabando Transformer 4, todo hay que decirlo... Y ha, ha readmitido a Megan Faw... Después de, del, del problemita que tuvieron... Gracias, gracias, gracias... <risa> sí... Claro, sí, porque la, la, la de la tercera... La actuación como que estaba un poco flojita, ¿no? Su actuación sí. dramática. Ah, eso pero sí. es que actuaba. <ríe> enseñaba, enseñaba a cacho, era lo verdad? único que hacía. Pues el señor Michael Boy Explosiones va a adaptar eh, Ghost Recon. La saga de Tom Ghost Clancy. Recon? Sí, sí, sí. Ya sabéis que es una, una saga de, del escritor Tom Clancy, creador de tanta O sea, el escritor por decidencia de de libros paramilitares y de tecnología y thriller, padre de cosas como el agente Jack Ryan, que era el de que, la, que empezó las películas del Último Patriota, no era el Último Patriota o no el juego de patriota. Que lo hacía Harrison Ford en la principio de los 90, hizo varias películas. Sí, sí. Eso luego mmm, este el Ben Affleck hizo también otra la de Pánico Nuclear. Bueno, y en videojuegos tenemos estaciones suyas... de Ghost Recon, eh Hawks también es adaptación suya, Rainbow Six también es una de sus saga etc, etc, y algunas que ha presentado. Pues el caso que eso, que Michael Bay dice que de momento va, va a producirla. Y no se descarta que la dirija. Vale, mira, después de todo lo que me has dicho, tengo que rectificar. La única película que veo con éxito es la de los rabis. <risa> ¿Por qué? Yo que sé, tío. Me da muy mala espina. Me da muy mala espina todas las... Hombre, yo tengo que decir, como placer culpable, yo aquí me confieso, me gustan las películas de Michael Bay. Porque sé lo que voy a ver. Explosiones, cámara epilépticas, mucho nervio, mucho plano, mmm, mucho sin sentido argumental, pero muchas explosiones. Además, por ahí había una había un rumor de que Michael Bay dirigía la, pel la peli de los Angry Birds, ¿no? Me sonaba a mí que había... ¿Qué sería...? Eso sí, con muchas explosiones Bueno, yo quiero decir que a mí las de Transformers me ha gustado Películas como Armageddon ¿Vale? Armageddon no es una gran... No busques... Sí, pero hay una explosión muy gorda al final <ríe> Sí, hay una explosión que... gordísima María Rosa, tienes que expoliarnos alguna película más o serie Hay una explosión gorda ahí ¿eh? Y Bruce Willis muere <ríe> Ahí, toma spoiler No de resquemos en mi voz, ¿verdad? Ahí ahora... Ahora se comentará Más adaptaciones Gears of War Uf. Vale eh, Supuestamente esta adaptación estaba muerta Y no, se ve que, que ya Estaba de parranda <ríe> Sí, sí, eso parece Y es que el eh, Scott Stubber, este tío Que es el que ha puesto la, la pasta para pelis Como Ted o Battleship Dos películas del año pasado Dispare buena, buena, Battersea... No me he ha atrevido, no atrevido a verla <ríe> La Battleship no la he visto y De duda esa calidad <ríe> Tirando a puta mierda, ¿no? Sí Vale Pues el caso que ese tío se ha puesto en manos de del, del proyecto Se comenta que quieren que la dirija Lime Wisman, el director de la saga Underworld Bueno Así que, bueno, no creo que era el director que le iba a hacer en su, en su día Ahora mismo el caso es que hay muy pocos datos pero que van a, van a activar de nuevo el proyecto Y creo que voy a ver si tengo más cositas por aquí de, de cine... Bueno, de cine no, pero aquí por lo que estoy hablando del resquemor... Por los spoilers... Y es que ya sabéis que se ha acabado la tercera temporada de Juego de Tronos... Este domingo pasado... Y, y el resquemor es porque María Rosa le ha, ha spoileado el episodio el 309... La lluvia de Castamere y ha dejado caer por ahí lo que lo que pasó... Así que yo no diré nada por eso pues, por no caer en el spoiler... Y es que Juego de Tronos, la serie... Va a costar de 7 temporadas. Ya lo ha dicho, dicho el productor, que no se va a ir más a más de las 7. Dicen que sí, que si el público se lo permite. Aunque he visto el exitazo que están teniendo y batiendo récord de, de audiencia, esta gente llega a las 7 sin problema. Dicen que se van a ir distanciando un poquito más de los libros, tal y como está haciendo la serie. Por ejemplo, esta temporada, eh, la adaptación de la mitad de Tormenta de Espada, el tercer libro... Y la cuarta temporada va a ser adaptación también de esa, de esa segunda parte del libro. El cuarto libro, Festín de Cuervos, van a pasar muy, muy, muy, muy por encima de él. Porque introduce muchos personajes nuevos y no pasa nada. Y dicen que eso ya era con Danza de Dragones y los dos libros que faltan. El segundo que son Los Vientos del los vientos de, ¿Viento de invierno los vientos de invierno eso es que estaba pensando la, u, la otra W como este casi siempre repite de, eh, mm. la letra de la esta como ejemplo danza de dragones son las 2D aquí eran 2W era vientos de invierno y sabemos ya a saber si sacará el séptimo libro cuando sacará por, por si acaso el señor George R.R. Martin ya ha dejado unas pautas de por dónde va a ir la historia por si le pillara el tren de la serie y de todas maneras como va a ser una adaptación van a ir por ahí por los estilos por, por otro lado Así que nos quedan cuatro temporadas más de Juego de Tronos. Yo estoy todavía ya, ya que, no, que no me que no me llego a, a la cuarta. O sea, se me está haciendo una espera muy larga. Y eso que, que solo hace cinco días que ha terminado la temporada. Así que esperar hasta abril se hace largo. Eh, más noticias. Un momento. Yo de hecho creo que hasta la siguiente temporada vamos a esperar más tiempo. Porque dicen que quieren meter una precuela que la del Caballero Errante. Ah, pues no, no había oído nada al respecto. ¿Quién meter el caballero errante? pasa el tiempo. Pero como temporada o miniserie eh, o no sé. Como miniserie y para hacer tiempo con la siguiente temporada. No, vale. No es más fácil que, grabe, que graben, más rápido. Es que joder, no no se graba, no de esto que hace, no es como grabar Los serranos, ¿no? <risa> no es lo mismo. Eh, hey, tío, vamos, los dragones, Traviste un par de palomas? Si sí. ya tienen los dragones hecho. Y ya y ya te sale. Vale. Bueno, nosotros aquí en la guarida siempre hemos tenido hemos seguido de cerca la evolución del bacon. El montón de cosas que han salido con sabor a bacon, que parece que hay una cierta fijación por ahí de la gente por sabor a bacon. A mí me gusta. ¿Entonces qué decirno? Lo último que ha salido aquí nuestra aportación nacional ha sido la, las pipagela, las de sabor bacon, ¿no? Pues el caso es que tantas cosas que habíamos hablado de un sándwich de un heredado de bacon y cosas así. Y es que ahora mismo acaba de aparecer el café con bacon. Eso ya son dos placeres inconmensurables unidos pero de bueno, golpe. Tío, Eso tiene que atacaroso <risa> lo mínimo. A ver, el café está bueno. Bueno, a mí no me gusta, pero a vosotros os gusta el café. A mí me gusta mucho. ¿Y el bacon también te gusta, no? Sí. Júntalo, o sea, no puedes fallar Tiene que estar bueno, sí o sí Indudablemente Yo qué sé, tío Es que son es un sabor muy arriesgado Vale, pues el caso es que Boca Java Que es una tienda especializada Una tienda especializada en sí. la venta de, de café Lo ha patentado y está vendiendo el café con bacon Eso habría que probarlo Tío, está muy mal esto, americano Vale, y hablando de viejos conocidos de este programa Vamos a hablar de David Nivel Que este tío Diréis, ¿quién coño es? Pero si os digo que fue el que inventó la máquina que separa la Oreo... Vale, vale, vale, ya mucho más claro. Queda más claro, ¿no? Y también no sé si llegamos a comentar que ha hecho otro invento con una guitarra que manda e-mails. No. Sí, yo es que la vi, pues... Se nos quedó fuera, pero es una, una guitarra que tú, o sea, lleva eh, algunos trastes, eh, o sea, se conecta a un ordenador y entonces, según el sonido que, que toquen en algún traste, eh, tiene una letra. Entonces como una especie de teclado in integrado en una guitarra. Entonces, a saber del melo que tengas que poner, pues saldrá una melodía. ¿Y ese tío vive de lo que inventa? Pues de estado no sé, pero del tercer invento yo creo que se va a forrar. Ha diseñado un robot que dibuja pene <risa> <risa> María Rosa, tú como, como estudiante de arte y futuro artista, estudiante de bellas artes, ¿qué, ¿qué puedes hablar de, del típico dibujo de una polla? Se lleva haciendo desde de, de tiempo inmemorial Y es un, es un icono popular Un icono pop A nivel artístico no sé, pero no sé En mis relaciones creo que puede, En mi relación como Mager puede ayudar <risa> vale Quiero odiar, <risa> <risa> Quiero odiar. Vale. Mager es un gran artista de pollillas o sea, El típico que co como te coja un, un lápiz y un boli O sea, como coja un boli te va a dejar pollita en cualquier parte Doy fe. Sí, sí, eso Doy por fe. un lado Además, ¿qué sería? Mm, amigo una biblioteca Por si no sabéis, eso que suelen poner debajo de una radio. O al menos lo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros estamos... Yo creía que era en la habitación esa llena de libros. Vale, no, yo yo sé que aquí... Y en su defecto con una piedra en la puerta. Claro, yo sé que estamos aquí en la radio y en la planta de abajo ahora mismo hay una biblioteca. Pues yo creo que eso lo hacen en todas las radios, ¿no? ¿O bueno, no? Tú, eh, eh, tú sabéis, cuando cuando va la gente a una biblioteca y saca un libro... Que va, hace la quimera decir, ¿cuántas pollitas eh, cuántas me encontraré dibujada en este libro...? La gente que lo ha tenido antes que ha ido dibujando y tal... Entonces... Pues... De ahí es un arte... O sea, lo de dibujar pollillas en los libros es un arte... O sea, dibujar penes... Pues aquí está este tío... Se ha diseñado su robot... Ya sabes, modelo tipo plotter con sus raíles y todas las cosas... Lo que no me queda claro es si solo dibuja un modelo... O en qué se basa la inteligencia artificial... O el programa de interfaz... Para dibujar simples pollillas... O si ya se toma licencia artística, ya sabes cómo hacerle la gotita en la punta, dibujar unas venas, favor, Ala, María, ala. María Rosa, pégale, pégale, pégale, eh, pégale. déjame. no, no, no, no estoy hablando, estoy hablando de, de, de un mundo una, una subcultura, que es la del dibujo del apollilla. Sí, es su, su pene, <ríe> su del pene. O sea, pictográficamente, penes pictográfico. Pues yo la verdad es que Este tío está no deja de sorprenderme, o sea, si ya lo de la galleta, la, la máquina que separada separaba la Oreo, ya esto es este el tío zoom. tiene Facebook. No lo sé, sería cosa cosa de buscar si tiene alguna página o Facebook, algo hacerse fan. Yo yo esto, esto un like como la copa de un pino. Esto vamos una maravilla de hombre. Claro, es un invento práctico no como unos, unos checos que acaban de hacer una bicicleta helicóptero. Es el sueño de mi vida. Pues yo he visto el vídeo y no pinta bien eh, ¿Sabéis los típicos, los típicos drones estos? Los de cuatro motores, o sea, los helicópteros que se mantienen eh, Pues esta gente ha hecho lo mismo Bastando una bicicleta Ha puesto dos, dos hélices bastante grandes Una delante y otra atrás y, y luego dos más pequeñitas en los laterales Y se sustenta De momento han hecho las pruebas con un muñeco ve que Nadie se ha Pero que el caso es que hay tres compañías, ¿eh? que son tres compañías las que están soplando la gallinaza para hacer esto. O sea, que no que no es un friki que, que pierde el tiempo en sus ratos libre ni nada como el otro. O sea, que hay gente, compañías serias que se están dejando la pasta. Y el caso es que lo han hecho, dicen que el problema es que no tiene mucha autonomía, porque las baterías que... Eso, eso no, tiene, no tiene mucha autonomía, cinco minutos de vuelo. Eso, eso chupa lo suyo, porque además pesa 95 kilos toda la estructura. ...más luego suele a, a un tío... ...y si son como Agustín o como yo... ...que estamos un poquito fornidos... ...pues la cosa se no Autonomía de vuelo 30 segundos... ...sí... <risa> ...o sea, subele la opción... ...no te lo quita nadie... ...así que... ...yo lo veo bastante inútil... ...pero bueno, ahí quedan lo que... ...los avances de la ciencia... ...¿a dónde nos lleva? ...no lo sé... ...porque por ejemplo... ...otra, otra opción... ...con esos mismos helicópteros... ...que estamos hablando... La está haciendo en el bar, en el bar, en el restaurante Joe Susi de Londres Que está haciendo un servicio de bandeja voladora Están utilizando estos helicópteros de cuatro hélices Para llevar las bandejas a las mesas Vale, desde luego, el camarero va a sudar menos Con sí. el mando que corriendo de mesa en mesa Ahora, las camareras lo que hacen precisamente En vez de llevarte, están con el mando y dirigiendo el, el cacharrito Así que a mí me ha un tanto curioso no, si luego luego te piden pasar camarero ser ingeniero de adaptación por lo mínimo por <risa> sí. piloto P por lo menos bueno, eso ya pasa en España sí, aquí en España por pedir que no quede bueno, pues ¿alguien más tiene alguna noticia? porque os pasamos a hablar de l 3 Sí, ya las noticia que tengo son de Letre, o sea que... Vale, o sea, tú has, tú has traído noticias de Letre, ¿no? Pues... pues señores, señoras, bienvenidos al maravilloso mundo de Letre. 3 ¿Nos cambia la sintonía o algo si sí, tienes voy ahí a otra... algo para ahí? Algo para que se te como Uy, esta no es No, no, claro, no eso esta, eso es muy triste, es, eso nos tristes, ponemos. Eso está muy triste. Sea sí, aunque la Mira, noticia de Letre son un tanto desastrosa. En homenaje. Ven. En homenaje. Hombre. Bien, bien, me gusta, me gusta. Pues eso, esta semana ha tenido lugar el E3, el Electronic Entertainment Expo, es decir, la feria de videojuegos más grande del mundo que se celebra en Los Ángeles cada año. Y lo más importante, bueno, ha sido que el, se han mostrado se ha mostrado tanto PlayStation 4 como Xbox más a fondo, se sea, ha habido conferencias, se han mostrado muchos detalles de estas nuevas consolas, cuándo van a salir, fechas y todas las cosas. Así que ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde crees que debemos empezar? Por lo feo que son las dos consolas Eh... Si... Yo tengo que decir que a mí la Play 4 me mola A mí también A mí me mola eh. Son dos cajas de zapatos Las dos, feas A me sí. gustan las dos No, ¿sí? lo que pasa es que la Xbox Está... Bueno, yo he visto una comparativa O sea, tú tú juntas ahora mismo La Play 4 la, la Xbox One Y la Wii U negra Juntas las Pero tres Pero ¿por qué tienes que meter la Wii U? <risa> también una cosa de nueva generación O eso dice Nintendo ¿Por <risa> O eso es lo que nos dice. No sé, si al final va a ser la mejor de la generación, te paso. Bueno, sí es. Pues el caso es que Xbox One es una letra en negrita. Es un bol. La PlayStation 4 es una letra inclinada, en itálica. ¿Y que la Wii U? La Comic -San. Para que no entendáis, o sea este símil con, con fuentes viene a quedar en algo así. Bueno, pues... Decir que eso, ya se ha mostrado el diseño Empecemos por Play 4 Que dicen casi ha o menos la ganadora de, de la feria El primer asalto Sí, Play 4 se ha mostrado, a mí me gusta el diseño O sea, un toque bastante elegante O sea, en un principio parece feo Pero entre las líneas que tiene Esos ángulos inclinados, las luz y todo eso Cuando las miras más a fondo He visto esto hace un ratito un diseño, un diseño en 3D Que puede rotarle tal Y oye Una caja de zapatos con luces Sí, más bonita que el aguanto, hay que decirlo sí, eso, pero... pero bueno, eso desde luego Sí, y para mi gusto es más, más bonita también que la Play 2. La Play 2 también tenía su, su efecto caja... Coño. Sí, hablando claramente. Con todo su, su recoveco y demás, pero también era una especie de caja. Que eso era buenísimo para el porbo. Vale. Mm, mm, PlayStation 4. Precio, 400 pavos. 399, para ser más exacto. ¿En Europa, Freddy o sí, Fina? Sí, sí, de salida, 400 pavos. Que eso ha sido una de las grandes sorpresas. Juntos... A que Sony no va a incluir ningún tipo de restricción a segunda mano, ni a juego. a decir, va a ser tal y como ahora. Va a dejar las restricciones a las a las, las, las publishers, a, la, a, la, a la editora pero solo para el juego online. O sea, si alguna compañía quiere poner algún tipo de restricción a segunda mano, tal y como ahora está el paseo online... Tipo, sí, sí, paseo online sí, de o sea, EA. Va a seguir, sí, que EA lo ha suprimido. Sí, sí. O sea, ahora ella, después de toda la mierda que la ha caído, ahora se quieren, quieren lavar la imagen y, y han quitado, que eso ya estuvimos hablando el otro día. Pues mm, desde eso le dicen que la cosa va a seguir tal y como está ahora. Otra cosa, no va a hacer falta conectar la consola a internet para jugar al offline, ni hay ningún tipo de validación ni leche. O sea, va a ser tal y como está ahora mismo el modelo. ¿Quién se va a llevar el mercado? Mm, hombre, en Estados Unidos son un poco raro así que... Bueno, ¿quién se va a llevar el mercado en España? ¿Quién España? PlayStation, o sea, siempre ha sido de Sony y bastante con que Microsoft ahora con la 360 lo había hecho todo bastante bien, pero parece que va a dar un paso atrás. Lo único malo es que el online ahora en PlayStation 4 va a ser de pago. Te exigen eh, la suscripción a PlayStation Plus. Por otro lado, hay que decir que no nos parece tampoco tan mal. Yo que soy usuario del Plus, la verdad es que por lo que cuesta y lo que ofrecen, merece la pena, porque van a seguir... Otra cosa, el Plus va a seguir ligado a todas las consolas. Es decir, si tienes PlayStation 3 y PlayStation 4, o sea solo tienes que pagar una cuota, igual que si des PlayStation Vita. El Plus va a seguir dando tres juegos de PlayStation 3. PlayStation 4 van a empezar también a dar juegos, no a, tan, a tanto ritmo, pero por ejemplo el Drive Club, que un juego un juego de salida, van a sacar una versión un poco más limitada, pero gratuita para el usuario del Plus. Y van a empezar a dar juego indie de PlayStation 4. Evidentemente no puede dar juego novedades de entrada, pero pinta bien la cosa. y van a ofrecer más servicios y tal. Así que me parece que no es, no es excesivo. No. Eso por un lado. De PlayStation 4 y que se se nos olvida alguno de detalle. Yo creo, que ¿no? No, ¿verdad? O sea, presentaron poco exclusivos, todavía que decir, o sea, el catálogo de exclusivos todavía un poco verde. Pero tenemos que decir que los grandes estudios de Sony Por ejemplo, Nocti 2 ha sacado el de Last of Us, Que ha salido hoy a la venta wow, Juegazo, Dios. todo el mundo dice que es juegazo Dicen que es el juego de la generación Sí, sí, sí, eso es... ¿Lo tiene ya? No No, no, está deseando, no no porque tengo que actualizar la consola Que si no, ya lo tendría Vale, yo tengo ganas de echarle el ese Entonces, también lo mismo Sony Santa Mónica sacó el God of War Lo sacó hace 2 o 3 meses y Quantic, Quantic Dream está, o sea, el Beyond to soul sale en, en también un par de meses o sea que Sony tiene a sus estudios grandes enfrascado en Playstation 3, Gran Turismo 6 que sale al final de este año, o sea también Polyphony está todavía enfrascado no es como Sony que sus su desarrolladora llevan un par de años abandonada a, a la 360 que todo, ahora tiene la explicación que ellos han presentado 15 exclusivas de entrada, eso cuando pasamos a Xbox One Eh, bueno, otra cosa eh, ¿Por qué sale tan barato? Eh, la cámara es opcional La cámara de la, del PlayStation 4 es opcional Vale 60 euros Si que está a compras Si no, pues no te lo exigen Entonces PlayStation 4 va a seguir muy muy muy la línea de PlayStation 3 va, Dicen que han escuchado mucho a los jugadores Y quieren hacer algo Más agradable a los jugadores Eso por un lado Por otro lado, Xbox One eh, Ha hecho una muy buena conferencia Todo hay que decirle, ha presentado juegazos bastante buenos, buenas exclusivas, que tienen bastante buena pinta. ¿Pero qué es lo que echa para atrás? Por lo que estamos hablando. El sistema de, de validación de los juegos, que ya explicamos hace dos semanas cómo, cómo funcionaba. Eso por un lado, Pero luego... Pero, a ver, fijo, ¿no? Sí. Fijo. O sea, los juegos se ligan a la cuenta. O sea, tú, te, tú tienes un, un disco y el disco se... tú tienes que instalar el juego sí o sí obligatoriamente en el disco duro de la consola. Y el disco se te queda como algo en segundo plano. Entonces, se te liga a tu a tu cuenta. Cada 24 horas la consola tiene que conectar para validar los juegos. Si no se conecta, los juegos dejan de estar dejan de estar disponibles. Microsoft ya ha dicho que son unos pocos kilobytes que se puede hacer a través del móvil, de cualquier conexión, o sea, van a ofrecer facilidades, pero no deja de ser una obligación y una restricción. Otra cosa, eh si tú quieres jugar a tu juego en, en una consola que no es la tuya, que no es la que está registrada en tu cuenta, tú puedes llevártelo. En este caso, la validación se tiene que hacer una vez cada hora. O sea, yo puedo llegar a ir con mi juego, me voy a tu, a tu casa, lo instalo en tu equipo One, me logueo con mi cuenta, evidentemente, y podemos jugar, pero validando una vez cada cada hora. El juego se puede prestar a una persona, pero solamente si esa persona está en tu lista de amigos, por lo menos desde hace un mes cuando a él se le se le se le pasa la cuenta, o sea, cuando él tiene activo el juego, o sea, tú haces un préstamo, se te desactiva a ti, evidentemente, como tú no podéis mientras la tenga, tú no lo puedes tener. Y esa restricción creo que una vez no queda claro o si sea, una vez en cada juego o una vez solo con el amigo. O sea, solo eso puedes prestar una vez. Eso es la forma más restrictiva. Eh, el lado bueno es que Microsoft ha ha dado un modo de la familia Tú puedes ligar a 10 personas a tu cuenta, no tienen por qué ser familiares ni vivir en la misma casa ni vivir en el mismo ni siquiera en el mismo país. Digamos que son una especie de de amigos. Tus juegos pueden ser compartidos por esa gente. Es decir, como una especie de, de cuenta común para juego. Con las restricciones de que si tú eres el titular solo puedes jugar tú, bueno, y un colega a la vez. O sea, no podríamos no se podría utilizar más de dos más de dos veces a la, o sea, más de dos usuarios a la vez ese juego. ...y creo que uno de ellos... Es, ...tiene que ser obligatoriamente... ...el del titular. titular del juego... ...de momento eso no lo han dejado muy, muy claro... ...la segunda mano... ...dicen que la segunda mano... ...todavía no está el modelo definido... ...pero va a ser a través de unos establecimientos asociados... ...que sean distribuidores... ...que te van o sea, van a comprar el, segundo, el juego... ...supongo que no, no sé no se sabe... ...si gener, se genera una nueva clave... ...o son esos los que te tienen que dar de baja el juego en tu cuenta sí si luego tendrán que dar un, una nueva cuota para, para activar, eso todavía no está muy muy claro. Pero como puede ver, bastante bastante restrictiva la consola. ¿Saben lo que le va a pasar? Que le van a dar por donde amarga los pepinos. Que más, se van a ir a zurrir mierdas con un latigo todos vale. los de Microsoft. Vale. Eh, le informo a nuestros oyentes que Maguer ya está por aquí. Aquí estoy Ya has venido aquí, estás perdido, hemos estado hablando de teta y de pene Ya, ya, lo he escuchado en la radio no Solo que, es que en el coche es que me ha dejado un poco mosca y he venido lento Porque a 250 he una vibración, digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y por eso he levantado un pie un poquillo a 180 Es vale. <risa> vale. esos señores de verde que hay en la puerta Creo que me preguntan Creo por, por ti <risa> Esos son unos canes que venían detrás de mí haciéndome luz a los cabrones con las luces <risa> Tunea de una azules, ¿no? De esos tofeas Sí, sí, sí, sí. encima con vale. un pinto ¿sabes? Qué sí. cabrones ¿eh? Bueno, sí, siguiendo con las cosas malas del equipo ¿Mal? <risa> Mala, sí, Mal, sí El Kinect Aparte de que Te lo traigas sí o sí Porque es parte de la consola Resulta que eh, No se puede desactivar del todo Dicen que sí Pero se queda en un estado latente Aún así No Y no puedes O sea, no puedes quitarlo Tienes que tenerlo O sea, te digo Se puede desactiva Se puede más o menos dejar en, en modo latente Pero no puede desenchufarlo No puedes desactivarlo del todo Y otro aspecto malo El precio A ver Seiscientos 500, 100 € con más que, que la PlayStation 4, así de salida. Vale. está claro. Sí. ¿Tú qué te comprarías? Yo lo tengo claro, yo voy a Un trasto. <risa> Un trasto, vamos a echarnos la vida al campo, ¿no? Al Farville. Hombre. Hombre, yo creo que está bastante claro que que Like Vibo Nueva, la Kickbo One aporta muy poco. Los juegos han tenido buena pinta los exclusivos. Lo que pasa es eso, que es lo que hemos dicho. Han presentado 15 exclusivas, algunas bastante potentes. Eran lo que estaban trabajando, por eso que estaba la Xbox la 360 un poco olvidada. Pero mmm, veremos en, cuan, en cómo queda. Porque la exclusiva, al fin y al cabo, también estoy viendo que muchas están quedando en exclusivas temporales. Sí, o el sea, Microsoft ha sacado la pasta y ha Sí, sí, ha sacado chequera. O sea, que... Es de decir, yo te junto con tanto y hasta dentro de seis meses o un año no lo sacas en otra consola o en otra plataforma. Así que son exclusivas temporales se va a pegar un trapajazo sí. Microsoft en España sí, yo... ya no te digo porque los guiris son muy suyos, claro. pero yo... en España se van a pegar una hostia de características. Ah, otra vamos? cosa hablando de los guiris, eh, Xbox One solo estará disponible en 21 países de salida, porque como hace falta esa conexión, habrá ser... <coughs> habrá países donde la... el servicio de validación no esté activo, por ejemplo Portugal se queda fuera <risa> que así conecta la internet a una toalla tío. <risa> sí. bueno Microsoft, evidentemente, ha tirado la toalla con el mercado japonés Y es que este año, o sea, de salida... Hombre, ambas consolas salen en noviembre Bueno, mmm, Xbox en noviembre, no me acuerdo del día exactamente Pero sale... El día exacto, pero no, no se sabe Vale, aún. pero sale en noviembre Sí, lo, creo que lo dijeron Y... y Playstation en diciembre No sabe, diciembre, no, noviembre, diciembre, está diciendo que para navidad está la venta Mundialmente Eh, Xbox dicen que en 2013 en Japón no y, y tampoco hay fecha todavía para Japón yo creo que ya ahí han tirado uno de los grandes mercados junto al Estados Unidos y, y Europa el de Japón lo han, lo han dejado ya por imposible yo relacionado con esta noticia traigo una y es que en la conferencia en la conferencia de Microsoft pudimos ver que salió el estudio que desarrolla the witcher sí que presentaron The witcher 3c de sí. eh, bueno eh, pintaza pintaza Este juego, o sea, el escritor de la obra en la que se basa el, el juego... polaco. Es de Polonia, el estudio también es de Polonia. Y Xbox One no va a salir en Polonia. Bien. O sea, Bien, Microsoft. O sea, <risa> como se llama. Dice sí, sí. que está, vamos, contentísimo el bicho. Sí, hombre, se pronuncia Andrei, pero... <risa> sí, sí. Es como se escribe, Andrzejk. Andrzejk, <risa> sí, sí. Y eso, sí. y el titular de la noticia es que CD Projekt está sorprendida de que Polonia... <risa> sorprendida, <no> te... <risa> carajo, vamos, hombre. O está sea, sorprendida, ese es el titular. Bueno... Y bueno, pues oh, yo tengo que decir que el lunes me tragué todas las conferencias Tanto la de, eh, la, de la, gran, la Sony y Microsoft También tra me tragué la de Ubisoft y la de EA mm, De eso también de podríamos hablar Pero es que se nos va a ir el tiempo eh, en Sí, eso. sí, ya nos queda un serlo que hiciste rapidito Sí, ya. <ríe> bueno y coplillas, vamos a meter coplillas Vamos sí meter sí. Y bueno, yo creo que otro día hablaremos Y yo creo que más, podemos hablar más a fondo Cuando pasemos al horario de verano Que todavía no hemos decidido cuándo Pero podría ser... Para el mes que viene Mañana. Para julio Sí, a julio. Vale, entonces yo voy a decir, puede ser mes que viene o puede ser la semana que viene, o sea que... La semana que, tenemos, ya estamos semana que, que viene ya estamos en ya para el 21, San Fermín, de 28, bueno, eso hay que negociarlo con el Jefe Supremo. Con... Sí, sí, pero bueno, ya tendremos más tiempo de programa y vamos a hablar de todos los juegos, porque yo creo que hay muchas cosas que comentar. EA, por ejemplo, presentó varios juegos interesantes, Battlefield 4, pintaza increíble presentado también un poquito de unas imágenes de la peli de Need for Speed, cositas... O sea, es que hay mucho que comentar. El así. nuevo Battlefront. El <ríe> nuevo Battlefront, sacaron muy poco. Mirror's Edge 2. La, segunda, la continuación, bueno, que dicen que va a ser precuela de Mirror's Edge. Eso, eso yo quiero catarlo, eso quiero yo catarlo sí o sí. Bueno, pues entonces vamos a... Dejamos aquí un poco el repaso del E3 y ya hablaremos otro día largo y tendido, cuando tengamos tiempo. Así que vamos a coplilla. ¡Vamos! eres perder peso o obtener un vientre plano. Pues esto es un temita de ¿esto, qué coño? esto es un temita de los hermanos, los hermanos González, Manuel González e Ignacio, conocidos como Totec quinisota. De su último disco de, del año pasado 2012, héroe, colaboración con Gordo Máster de antiguo miembro de Triple X, y es una canción, pues eso, que se llama Gordos y es una, yo creo, yo la suscribo con una declaración de intenciones, como un himno personal. Así que sí, sí, compartimos más de uno ese himno. Sí, sí, el himno, así que disfrutarla. Las chichas donde la haya. Sí, sí, así que Tote Kini Sota con Gordo Master, gordos. ¿Y eres perder peso y obtener un vientre plano? La revolución en aparatos de gimnasia para realizar abdominales sin riesgos de lesiones. Siento como trabaja toda la zona abdominal. Para mí es todo un descubrimiento. Hago el doble de abdominales que hacía antes con la mitad del esfuerzo. Eso es todo el cuerpo. Además, su uso continuado ayuda a fortalecer los músculos Una dentro. Una y pam pam Tú dame gas pa' y pam pam moja. moja. Botas en la visuera y pam pam moja. Campero, calzones, de crujientes y Con nosotros que sale de mi boca es gordo tengo talega, barriga y no pasa nada cago la puta sociedad moderna y su metrosexualidad ven aquí, sin Lucha límites, flow enorme el tío Lucha Phil, Big Punisher Andrés Montes estoy comiéndome el pie de un cerdo, literalmente tengo hambre, me como un ojo, el último superviviente el gordo del flow, alita de pollo picante ya yo no quiero dominar le quiero reventar además a mí no me hables de pan integral ya mira como acabo con las obras aceite tomado de pimienta y sal Burger King, Tender Creeps Dile la verdad, el enganche total Dame que coma que soy canijo Chuchería, te invito fijo Un que vaya de madrugada Ven que te llevo al sitio Sexo y comidas fundamentales Sobrepeso en el rap, sabes Reggaetón por aquí no vale Dame más chocolate Esta canción representa Michelin, felicidad Muerta la dieta El centro de estética No fría y hash Comiendo pasta sin parar Viendo on back Bebiendo boca como un ruso alcohólico Trompa, trompa Espaguetis carbonaras te cocino yo y le echo la yema de un ¿Qué huevo, liso, pilla el sabor. En Chile es balda y qué yo? yo con mojo pico El serranito de pollo ya un clásico donde vivo yo. y Tú dame gas pa'l suero y pan pa'l mojar. Potaje la visuera y pan pa'l mojar. Bona tarda. Consumo gallo, grasa, jamón, 5J Home, por mi casa, dieta chunga Pienso de perro pa' mí, no, no Presa, pluma, pasta, pizza, burgers Palma Tony Rodríguez, Falete, Bakirin, Santiago Segura y el show de Flo Tu cuenta premium se la comió El dueño gordito de Megaulop Pescado frito pa' to' el distrito, un papel de traza la solución, Biggie Va de peso Kevin Smith, Boris Jelsin Yo quiero de todo verdura, también Vengo fuerte, no me importa Está pasado de peso, el micro pesa Más, Totequín y Chota, bolsa Acorda del que en Kentucky atrás, gordos, con papeo a bordo Con hip de fondo, con cordero al horno Prepárense, toda la comida caca camina hacia mí Con la brisa la gula me domina, no me importa estar tapa'o Quien quiera dominar el escuadrao, cereales con colacao cao Pipas Kiko y arroz inflao, cerra del pico a la mierda el tipo Hay villancicos y mantecaos No quiero dejar nada de lao, como hasta el cristal Jack Black, Diego Armando, areta Franklin, Bangal en chandal, con la estética de Michael Moore Estás ante los cabrones más gordos del sol Llega el momento de si lo que hiciste la última semana o lo que es lo mismo en que hemos gastado el tiempo está en este caso dos semanas porque la semana pasada el señor agustín nos no dejó tirado lo siento lo siento que tuve que irme a granada de manera semi urgente vale no pasa no nada puedo avisar así que ese es el motivo que la semana pasada no hubo programa que no es porque seamos unos vagos que lo somos que Ojo. también que también que también, también. Que también. también, también. pero fue porque declaración de intenciones ¿eh? sí. unos vagos, sí, claro, está claro. Por supuesto pero que no fue por eso y periodista por favor ante todo somos periodistas y payasos el caso, pues eso Mager, tú que ha aportado poco hoy Tú que has hecho estas dos semanas eh? ¿En oh, qué frica le el tiempo? Estas dos semanas, la verdad, es que llevo Aparte de Juego de Tronos <ríe> Como en todo el mundo ¿Has terminado o no has terminado? No, me falta el último capítulo Vale Pero, Y aparte también de Minecraft Ah, ah, vale. ah bueno, eso sí, eso yo no Ahí. te aburro Minecraft ¿Sabéis que va a ser uno de los exclusivos de la, de la Xbox One? Bueno, va a sacar una versión exclusiva para la Xbox One del Minecraft. Sí, pero es una mierda. Incompatible con la las partidas de la 360. Pero sí, bueno, pero ahí. que es una... O sea, la versión de Xbox es un, está súper limitada comparada con la infinidad infinidad de posibilidades que tiene en PC. Normal. Sí, sí. O sea, yo he leído lo de foro y acaban diciendo algún día alcanzaremos a los de PC. ¡Arriba! <risa> sí, sí. Pringao. Si bueno, entonces... pues aparte de eso me he vuelto a reinstalar el Test Driven Unlimited, el primero Ah, vale Porque me encontró un paquete de 50 coches nuevos Vamos a estrenarlo <risa> Vamos a dar una vuelta ¿Cómo se me ha pasado eso a mí cuando lo jugué aquella vez? Pues yo la verdad es que tengo ganas de echarle el guante al, al 2, al Test Drive Unlimited 2 el, el 2 también lo tengo, pero me vale en torre Y por eso estoy esperando aumentar el ordenador Sí, yo por eso, ¿no? yo me gusté pillármelo en Play 3 Porque lo caté un poco de refilón en mi piso, con un, mi compañero de piso que tenía y lo probé no me acabo de convencer mucho de la conducción, pero sería cosa de acostumbrarse y darle... Sí, la conducción es que es extraña. Es muy duro, es muy... Sí. la No sé si es, que es la física sí, o... Es, el, el... De hecho, es la física, no la, la conducción. Es la física. Que al principio, porque no llega a ser simulador del tos, se no. queda media pata y sigue siendo un poco alcarde. ¿Arcarde? ¡Arcarde! ¡Arcarde! ¡Arcarde! Y se te hace uno al principio. Simultánea. arcade. <risa> sí, arcade, arcade, se me ha escapado una Sí. Y eso se hace durillo, pero luego te acostumbras y bien. Ya pues yo lo lo primer lo probé y esa fue la primera impresión. Pero digo, esto tengo que probarlo a ver porque sí, tiene sí, muy buena sí. pinta. Sí, tiene su periodo de iniciación pero que sí, sí, que va bien. Sí. Y eso Sus es cabezazo, he hecho, vale. María Rosa, doña estudiante, por lo que ha dicho que con el Pou, ¿no? Que ya no ha adelantado que está engancha al Pou. Sí. Agustín, estudiar. sosiega, sosiega Agustín, sosiega. También es Juego de Tronos. Estoyleando Juego de Tronos bien. Pero poco. Pero lo justo O sea, poco, ver, pero lo justo Puse un montaje de Talisa tocando la guitarra <ríe> Bien, bien, bien Eso quiero verlo yo Y aparte de eso, bueno, tu Pou y tu spoiler de Juego sí, de Tronos he vuelto a cuidar mi Pou y, y eso La selectividad No tengo vida, no Está haciendo estrago tres días sin encender el ordenador Mal, mal, mal Bueno, pues eso ya la semana que viene cambiará queda un verano sí. grande en largo por, por delante eh, Ángel tú por tu lado no, una cosa también así lo único reseñable me vi una película que salió hace poco Fargo de los hermanos Coen eh, eh, <risa> sí. novedad novedad película del nove... 96 97 me suena a mí que... novedad novedosa que no la había visto todavía hace frío hace frío y me dejó, me dejó frío te dejó frío sí no re, sé. Re que, perdona, es que me, ¿qué estabas diciendo? que dice que ya está viendo una peli novedad Fargo de los Coen Fargo es muy buena ¿no? Dice que la ha dejado frío, se Joder. ha portado la nieve de la peli <risa> O sea, no sé, a mí me aburrió mucho, o sea, no sé cómo puede tener la, la, la mujer un Oscar No, no me entra en la cabeza la Susan que... ¿Era, ¿Era Susan Sarandon? No, no, es una no. actriz no. desconocida la... o sea, creo, No, creo, quién es? No, no me acuerdo sea, cómo se llama no Sí, más. rubia con cara tonta Sí, básicamente Sí, está como empanada Y eso me dejó, bueno, pues no es mala, pero tampoco es buena, o sea, ahí... Y... No sé, esa fue mi impresión Sí. o sea y luego eh, recuerdo que el día de la presentación de Xbox one o sea el, la conferencia de microsoft en microsoft enmlla 3 no se, no se sabe si por error o por publicidad eh, regalaban fable 3 en el equipo de No, no, no, no, no es por error, es una Ah, que era Sí, hace una promoción, decían pues por el aniversario de Fable o algo. Vale, es que no, no se sabía Fable 3 también es un poco caca. No, vale. ya, coño, pero si es gratis. Es <risa> gratis. <risa> sí, sí, sí. Ojo, otra cosa que de, hablando de los juegos gratis, un, un pequeño inciso, Microsoft ha copiado el modelo del Plus y ahora a los usuarios del Gol le van a arreglar dos juegos mensuales. ¿De verdad? Sí. sí pero... Y han empezado por Halo 3 Y Assassin's Creed 4 Sum... ¿Dónde? No, el 4 no, que iba a decir 4, el 2 El 2, que se me ha... Sum... <risa> Espérate, ¿sum morío? <risa> sí, o sea, a esta altura, ¿quién no tiene esos juegos? Yo no tengo el Assassin's Creed 2. Vale, mal O sea, sí lo Juega. tengo, pero no... No, no es... rula, no. los DRM Sí, sí, no rula no. Ya es lo que tiene, eh Bueno, y lo que iba que, bueno, se fue a descargarmelo Y cuando la conecté Se me había acabado el Gold Y no lo pude descargar ¡Hostia! Justo ese día se me calcó ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! Oye, pues mira Yo el Assassin's si me lo voy a descargar por tenerlo Ya lo tengo en, los dos, en las dos claro, consolas Yo lo no tenía vale. Sparrow Y digo, bueno, pues yo tengo legal. La copia Sparrow Ah, pero tú Sí, eh, tú sí tienes el Gold, ¿no? Lo, lo es que yo sí, claro, yo sí pero, tengo tú, el tú Gold Tú solo has viciado online a la, a la 360 Bien, eh, ¿algo más? vamos no, o sea, parte no. de ese pequeño fallo el frustración o sea, ves una peli que te deja frío y te y, y no puedes cargarte el fable 3 días te has perdido ese gran juegazo que según mag es como ha dicho es un poco roña porque es, es, es, es que, como fable 2 sí bueno fable 2 técnicamente es el 1.5 que es una expansión pero que fable está guay el primero me encantó pero molinete no lo vende como, como juego nuevo Qué grande ah, el señor Peter sí, Molino sí, sí. Creador del juego, vendedor de humo como Vendedor él, de humo Ese tío el mayor pufo De la industria del videojuego o sea, lo, Por lo cierto, que iba a sabéis lo de Lo del Casuality, ¿no? Lo del Curiosity, que iba a el, decir? Lo del, cubo. lo del cubo ¿Sabéis el proyecto este que había? Que había un cubo que tenía no sé cuántos millones Que la gente, todo el mundo a través del iPhone Android, le iba dando Iban rompiendo cubo hasta descubrir qué es lo que hay dentro Pues ya se sabe, que lo dicen que una experiencia que te iba a cambiar la vida Pues resulta que en el próximo juego que se llama Godus Que están desarrollando, que es una especie de Civilization También de, no, Civilization, no, si era... Sí, también Civilization, que también estaba por... No, era el Populow Populow, también de molino Que es un simulador de dioses Pues está creando una versión nueva Y te, entonces te permiten ser, o sea, el que ha ganado el este Le permite ser el dios supremo del juego a nivel online puede, puede hacer las reglas Que quiera y tal Pero eso dijeron Además también va a pillar beneficio del juego Y dijeron, bueno, pues esto va a ser el premio Y han dicho, ah no, pues va a ser temporal Porque vamos a permitir que otra gente también pueda hacerlo O sea, eh, se montan unas una, una paranoias señor, señor Molinete se Molinete se montan <risa> Unos Team Gloves Eso sí, vendiendo vendiendo humo Historia rara También fue el que nos vendió el, el, el, la, el, el, el, el niño, niño del kinés El niño del kinés del, del proyecto vital que, que era como un niño de verdad que te respondía y al final mira para lo que ha quedado El es para bailar para bailar la, la conga en el star wars no eh, eso <ríe> mola. o sea eso era lo que iba a cambiar de revolucionar el mundo no bailar la conga en el star wars con je Jar jarvins de gogo -go. bien agustín <ríe> te que ha hecho esta semana ¿Qué he hecho esta semana pues ve juego de Tronos a to prisa antes de que a alguien se le ocurra poner otra cosa en el facebook Ua, ua, ua. <risa> <risa> Esto, Maga, querías ver Finín, ¿verdad? No, pero <risa> si me lo dices no lo veo. <risa> ¿Te cuenta el último episodio entero? No, si me lo cuenta muy bien, pero entonces ya no lo veo. Eso me pasó con... La cabena del oso milenario Me contaron al final y pasé de la saga como no, de comer amapola Tú tranquilo, que en Fring pasan demasiadas cosas No, pero con solo contarte el final Ya te juro Bueno, eh, además no sé. de desarrollar mi instinto Asesino hacia la niña esta que tengo aquí Sí, María Rosa, un saludo Hola Pues he viendo Breaking Bad mm, Dicen... Trulo tú me dices que la primera es la más mala, pues a mí la primera me ha enganchado desde el, desde el segundo uno. A ver, yo no he dicho que sea mala, he dicho que es la peor de todas. Es la menos buena. Es la menos buena. Yo eso de que la primera escena sea unos parta, unos pantalones volando por mitad del desierto y una caravana, todo hostia. Sí. Me llenó. No, el piloto es bastante bueno. Pues como aquí Ángel te lo puedo robar. Si si la primera te ha parecido buena, ya no sé qué opinas de la, de la quinta o o la, o, la cuarta, cuarta, o la cuarta, o la cuarta, o sea, la cuarta. Si todo la primera eso, ha sido buena... Todo eso está se está regenerando, está así surgiendo por generación espontánea. Las copias de acuerdo. seguridad entre ordenador, pues vale. Y después pues está jugando a Dead Island, a Ripide rip o, o Restyle. Rip el que iba a ser una, una, un DLC y acaba siendo un juego completo. Sí, y, y el caso es que está bastante bien. ¿eh? A mí me ha gustado mucho. Dead Island es is Dead Island, matar zombies. Pero este tiene su historia, tiene es más fácil conseguir arma buena, más fácil repararla y consigues bastante más dinero, es decir, no oh, tienes que estar bien, bien. penando con un puto machete todo el juego. Es que antes estabas con un machete y con suerte, porque y con suerte. Co ibas con cualquier palo que te encontraba y de un palé roto y con eso ibas repartiendo joya y no, no, no. No, pues este este yo he terminado con dos con dos katanas, una escopeta, un un, un de francotirador. Influxivo. Influxivo. Sí, influxivo. Sí, influxivo. traducción decir, traducción batete. cosa que hace paño paño paño. pañón desde muy lejos y revienta cabeza. No, y está muy bien. Y gracias a jugar a ese he de ese de trancado del otro. Desde que lleva oh, atascado, vale. desde que lleva atascar el pobre. Es que no sabía yo que estaban los de la furia esa. Vale. Y esta, Entonces, algo más aparte de Dead Island y Breaking Bad? Eh, juego de trono ah, bueno, sí, lo dicho. vale pues yo por mi parte tengo que decir que he estado un poco ocupado con esto con un juego de estadivisor de, de imagina mudarte de casa <risa> así que llevo llevo dos semanas enganchado A hacer una mudanza ya sabéis mover muebles pintar etc etc muy divertido o sea no te, no te quita tiempo ni y luego también otro de la misma serie que se llama imagina montar un festival de música Así que os lo digo que ya casi... pues si en la semana que viene hagamos ya público el cartel del, de la edición de este año del Altiplano Rock. Bueno, Altiplano Festival. Este año el Rock se nos ha caído totalmente de, del cartel. O sea, estamos montando un sarao bastante bastante guapo. No he jugado a nada nuevo, sino que he decidido desempolvar Borderlands. Y, oye, buena elección porque yo pensaba que mmm, no sabía que tenía un segundo recorrido. Es decir, cuando te lo pasas una vez yo y, y reinicié... O sea, empecé la partida, pero no me di cuenta que empezaba con el, del mismo nivel donde lo dejaba. O sea, llegando un máximo de 50. Así que estoy de nuevo jugando. Probé, como me dijo Mager, que eso había pasado con el francotirador. He probado la partida con el francotirador y no es juego para francotirador. Ni mucho menos. ¿Cuál? Es que me despisto un momento. Borderlands. Ah, ¿qué dices, tío? ¿Qué, qué, ¿Qué sigilo hay cuando tienes 40 tíos echándose encima contigo a la vez? No eh, juego para francotirador. Es que el truco es que no te vean desde un principio. Pero si pega un disparo y ya tiene a 40, no sabe de no toda la pantalla, se te echa encima. ¿sí? Pero, es un juego de ir muy, muy a saco. O sea, pues yo Que la idea era buena, lo del francotipo. A ver si giro era bueno, pero en el, en el mundo no encaja. No encaja. Pues yo iba a ir ¿Qué? reventando cabeza a diestro y siniestro. María Rosa, suerte en móvil. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué me he perdido? Tajantemente que suba nada referente A Juego de Tronos ¡Que te mato! Ahí, el móvil donde podamos verlo Pues eso, he estado un poco con, con esto También he reinstalado Audiosurf Para que no sepa oh, oh, Es un híbrido tachaca. entre Guitar Hero y el Tetris No sé si alguna vez habíamos hablado Aquí de Ultrasurf Creo que no es eso no son los de fondo sur de Bernabéu? Podría ser, sí, pero con una F al final es un juego en el que tú pones la música y entonces a raíz de la canción que tú pongas se te genera una pista, rollo guitar giro, cuando te van a ser unas una, una fichas de colores y hay distintos y tú tienes una nave que se va moviendo sobre los, los cinco canales, las cinco vías que hay. Cinco o siete, depende de, del modo. Sí. Y bueno, hay distintos modos de juego y tal, que muchos son de juntar fichas rollo, rollo Tetris y demás. Y se, ya digo, la pista se genera a raíz de la canción Te analiza y todo eso Y jugar al ritmo de la de es una locura Incluso a niveles más fáciles Así que está con ese Y hablando de películas, ya sé que Agustín me está cortando Pero eh, tengo que decir que esta semana Algo raro me, te, me tiene que pasar Porque en, en una semana he visto dos pelis de Mario Casa Por favor, Mario Rosa, ah. levántale y pégale Sí, sí Y asegúrate que tenga la camiseta puesta Grápasela, grápale vale. la camiseta ahora mismo <risa> Es decir, ¿pero has visto cronómetro en mano para ver cuánto tiempo tenía Ay, la camiseta puesta Mario casa No, es lo que no he contado. Pero es que, curiosamente, una de ellas es muy buena. Que Grupo 7 la estuve viendo anoche. Una película que me, que me sorprendió. O sea, había oído buenas críticas y, oye, me sorprendió gratamente. Además, me dio un poco o esa nostalgia pues esa ambientación de finales de, lo, de los 80, principios de los 90. Me recuerda a, mí, a época, mi niña. La... Sí, sí. La, previa, de... la previa a la Expo. Sí, sí, la previa a la Expo. O sea, me gustó la ambientación y toda la cosa. Y la otra que estuve viendo fue Carnet de Neon. Una especie de Snatch a la española Evidentemente no es no Gerrichi Pero oye Tiene su tiene su toque de la película Así que curioso es que haya visto Bueno, está viendo más películas Pero ha curioso que, que está viendo algo de cine español Y en ambas estaba metido el señor Mario Casa Así, Mario sin camiseta Casa, sin casa Sí, sí Entonces si la de carne de neón es como Snatch, cerdo y diamantes, ¿no? Sí, sí. lo que pasa es que cambien los, cer los cerdo y los diamantes por puta y más puta Ah... Uh... <risa> Pero los gitanos están No la... Pero hay puta, ¿eh? Pero hay putas puta. Si no hay gitano Si no está el gitano Que quiere venderte el chocho ¿Te gusta el chocho? El chocho ¿Te gusta raro, el, chocho, el chocho? Los el chocho Los chocho, chocho. Vale. chocho Sí, bueno, quiero decir claro. Es lo mismo que Snatch O podría ser igual que Rock and Roll O podría ser igual que Lock and Stock O, sea, o cualquier peli de Gary Richie Pero bueno, curioso Y vale, pues eso ha sido más menos Lo que he hecho a grosso modo Así que tocadnos Que nos estamos colando de la hora Nada Que que va siendo hora de, de tocar las puertas de Le la Almanjaya, las puertas ya, del Maya. Si eso echamos ya, ahí hay gitano. Ay sí, sí, hay en Almanjaya si sí hay un gitánico. De hecho sí si que la hay, echamos mejor naqui completo de una hora ya que me falta recuperar. Claro, para pa compensar. No ve si eso ya la semana que viene, ¿no? O la otra. Sí, si eso o, ya, ¿no? Si eso, si ya. Eso. Vale, pues eso, volveremos el viernes que viene en un principio a las 8 de la tarde y, y estamos ya preparando el cambio el horario el cambio veraniego. Que nos vaya a sufrir Dórica Lo hecho Que son las 9 y 11 Ya, tío, no estamos pasando Ya de la hora Esto fue la guardia de Androiden Radio Cuya En el 107.8 de la FM Volveremos viernes que viene A las 8 A esta misma hora Supongo que los mismos Que habíamos estado aquí Menos rato Pero ha estado Mager Sí María Rosa La que spoilea <risa> no, ver, Cuidado con lo que dice Ángel Venga Y Agustín los controles técnicos <risa> Y eso Yo que soy Trulo Así que Un... un Mucha suerte a los que tengáis la selectividad a la vuelta de la esquina. Sí, Teta. <ríe> o sea, mucha suerte y Teta, que no nos falte la Teta. Así que, hasta entonces.